Advertimos a todas aquellas personas con problemas en su órgano auditivo. Abrir espacio, por favor. La Elite Soundcar. f a c í l a t e el beta. La carta. エリテイサウンカーファシダテル